Cuentos de hadas españoles Diamantes y sapos Érase una vez un pescador y su esposa que tenían una niña llamada Lina El pescador salía a la orilla del río todos los días Y luego regresaba con un puñado de monedas para dárselo a su familia Un buen día, cuando estaba colocando sus redes de pesca Miró hacia un lado y vio un bebé flotando río abajo ...encima de una hoja gigante. ¡Dios mío! ¿Pero qué hace este bebé aquí flotando en el río? Será mejor que lo recoja para que no se ahogue. El pescador sacó al bebé con suavidad... ...y se lo llevó a casa con su esposa. Querida esposa, este niño estaba flotando en el agua sobre una hoja. Tuve que salvarlo y lo he traído a casa. Pero ya tenemos una hija. ¿Cómo se supone que vamos a criar otra? La niña se llamó Fiona... El granjero la quería tanto como a su propia hija. A lo largo de los años, Lina y Fiona se convirtieron en dos hermosas jóvenes. Lina creció siendo muy parecida a su madre. Y Fiona era amable y cariñosa, como a su padre. Un día el pescador se puso muy enfermo. Y pronto murió. Fiona estaba desconsolada. «Nos has traído mala suerte. ¡Das muy mala suerte!» Pronto la aversión de la madre por Fiona creció cada vez más. Comenzó a tratar a Fiona como a una sirvienta y la excluyó de la familia. Le hacía comer sola en la cocina y trabajaba sin descanso. Además de las tareas diarias, Fiona tenía que ir dos veces al día a buscar agua, a más de dos kilómetros de distancia de su casa y llevar consigo un cántaro lleno. Un día ella fue a la fuente y se sentó llorando amargamente. En ese momento una pobre mujer se le acercó y le dijo Oh hermosa doncella, permíteme por favor beber un trago de tu cántaro, tengo mucha sed Oh, por supuesto que sí Fiona se enjugó las lágrimas y le dio agua a la pobre mujer sosteniendo el cántaro todo el rato para que pudiera beber fácilmente La mujer después de beber el agua le dijo Es tan amable y cortés Puedo evitar darte un regalo Cada vez que algo llegue a tu corazón Y te haga llorar Tus lágrimas se convertirán en diamantes y preciosas perlas La mujer pobre era en realidad un hada Y tan pronto como juntó sus manos Se convirtió en nada Fiona se quedó sin habla Cuando Fiona se puso de pie con incredulidad El hada sonrió y desapareció Fiona llegó a su casa ...y vio que su madre estaba furiosa. «¿Pero cómo te atreves a tardar tanto en volver de la fuente? ¿No sabes que tu hermana y yo tenemos eh. Ahora vete a la cocina de una vez». «Lo siento, madre». Tan pronto como Fiona entró en la cocina... ...dejó la jarra y empezó a llorar amargamente. Y justo como el hada le había prometido... ...sus lágrimas se convirtieron en brillantes diamantes... ...y en perlas que rodaban por sus mejillas». La madre entró en la cocina y vio a Fiona llorando diamantes y perlas. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Perlas y diamantes rodando por tus mejillas? ¿Cómo puede ser? Fiona le explicó lo que le había sucedido mientras estaba en la fuente y su madre se quedó muy sorprendida. Lina, tienes que ir a la fuente de inmediato. ¿No te gustaría, querida, obtener el mismo regalo? Solo tienes que ir y sacar agua de la fuente. Y cuando una mujer pobre te pida que la dejes beber, se la das amablemente. Y pronto, tú también tendrás tantos diamantes y perlas como quieras. Como tú digas, madre. Muy bien, vamos, vete ya. Lina se fue hasta la fuente con la mejor jarra hecha de plata que tenían en casa. Mientras sacaba agua de la fuente, vio una dama magníficamente vestida saliendo del bosque que se acercó a ella y le pidió un poco de agua. ¡Oh, hermosa doncella! Permíteme, por favor, beber un trago de agua de tu jarra. ¿Crees que he venido a servirte agua a ti? Supongo que esta jarra de plata la he traído aquí exclusivamente para ti, ¿verdad? Eres muy mal educada. Bueno, entonces, como eres tan hostil y mezquina te maldigo. Así que cada vez que desees hablar, tan solo croarás como una rana. Lina se acercó para detenerla y croó. Dándose cuenta de que era demasiado tarde, Lina se echó a llorar y mientras lloraba, solo se le oía croar. Hija mía, ¿por qué haces ese ruido tan desagradable? Lina trató de hablar, pero solo croó. ¡Ha sido hechizada! ¡Han hechizado a mi hija! ¡Oh, Dios mío! Tú has sido la causante de todo esto y pagarás por ello cuando llegue el momento. Sal ahí fuera a buscar comida. Mi Lina tiene mucha hambre. Fiona estaba profundamente disgustada y salió corriendo de aquella casa dejando caer perlas y diamantes a su paso. A la mañana siguiente, cuando Fiona estaba junto al granero, comenzó a cantar. Será un hermoso día y deseo que así sea Llévate mis penas y mi dolor y se cumplirán todos mis deseos Justo en ese momento pasaba por allí un príncipe que la vio de lejos pero apenas podía verla con claridad El príncipe sonrió, estaba hipnotizado por su hermosa voz Fiona volvió a entrar en casa sin darse cuenta de que el príncipe la había visto El príncipe no podía quedarse sin ver su rostro Así que ordenó a sus guardias que esperaran Y se dirigió a la casa de Fiona para poder verla Hola caballero, ¿qué es lo que le trae por aquí? He visto a una chica en el granero con una voz hermosa y angelical Y me he enamorado de ella, ¿quién es esa joven? Bueno, ella es mi hija, iré a buscarla inmediatamente ¡Lina! ¡Lina! Ponte la ropa de tu hermana y sal ahí fuera, un príncipe ha venido a verte Oh, tienes una voz tan hermosa que ha encendido mi corazón Y me encantaría que fueses mi novia Me alegraría mucho si pudieras cantar para mí una vez más Para que pueda llevar una esencia de tu hermosa voz en esta concha Para que mi madre la escuche y así ella aprobará este matrimonio Lina, muy emocionada, intentó cantar Pero terminó croando ¿Qué tipo de burla es esta? ¿Me estás insultando? Guardias, arresten a esta mujer y llévensela de inmediato Oh, príncipe, por favor, perdona a mi hermana Está hechizada y cuando intenta hablar solamente puede croar como un sapo Yo... yo era la que cantaba en el granero El príncipe estaba fascinado viendo a Fiona pero quería asegurarse de que no le engañaban. ¿Podrías cantar para mí? Oh, príncipe, perdona a mi hermana, porque ella está hechizada. Era yo la que cantaba la canción. Te lo ruego, poderoso príncipe, sé fuerte y perdónala, por favor. El príncipe estaba muy impresionado con su voz. Tu voz es tan hermosa como tú. Y refleja que también debes tener un corazón muy hermoso Me encantaría que fueses mi princesa Perdóname, príncipe, debo declinar ya que el sueño de mi hermana es casarse con un príncipe ¿Qué? ¿No me casaré con un sapo mentiroso? Fiona se arrodilló mirando al cielo ¡Oh, hada mágica! Por favor, ven a ayudarme y dale la bendición a mi hermana Estoy dispuesta a asumir su maldición para que ella pueda cumplir su sueño y casarse con un príncipe Al ver a su hermana rezando por ella, Lina corrió a abrazar a su hermanita mientras lloraba y lloraba Justo entonces el hada apareció frente a ellas Veo que has aprendido la lección Te libraré de tu maldición y ahora cuando hables... ...tendrás la voz más hermosa que puedas imaginar. El hada agitó su varita... ...y Lina se vio envuelta por su magia... ...tal y como lo estaba su hermana. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida por este regalo. El hada sonrió, agitó su varita y desapareció. Me encantaría casarme contigo, Fiona... ...porque me he enamorado de tu amable y compasivo corazón. Y en cuanto a mi hermana... Mi hermano menor estaría muy contento de casarse con ella y le hará realmente muy feliz. Fiona se alegró mucho de la propuesta del príncipe y decidieron casarse inmediatamente. Se celebró una gran boda y ambas hermanas se casaron. Personas de todo el reino estaban invitadas, sin embargo, su madre no fue al enlace. Pasó un año y el reino se alegró mucho del nacimiento de una hermosa princesita. Fiona acogió en brazos a la nueva princesa Cuando la princesita lloró por primera vez Una pequeña lágrima rodó por su mejilla Y se transformó en un brillante diamante La bondad ganó una vez más